Qué pasaría si un día José Mourinho fosse al teu entrenador? Hola, soy José Mourinho. Dicen que soy el mejor del mundo. Aún oh, no sé si soy el mejor del mundo, pero no, pienso que sí. No pienso decir te daría buenos consejos, ¿verdad? Vamos, vamos! ¿Pero qué haces escuchándolo hacer? En Barcelona hay mucha cultura, hay radio de calidad, yo gusto mucho escuchar Radio RSK, son buenos, y ellos saben que son buenos y por eso gusto de ellos. Yo soy un gran defensor del ser humano, creo mucho en él, yo escucho la fleca de Radio RSK, yo Radio RSK no corazón ahora y siempre, cuando estoy en Barcelona lo escucho en el 77.1 la frecuencia modulada ese si estoy fuera estoy en Madrid en el www.rsk.cat.